Bien, nos vamos con el chocolatazo a Cuernavaca y tenemos a Armando. Armando, buenas tardes. Buenas tardes. Armando, le vamos a hacer el chocolatazo a Marina y a su esposa desde hace un año. ¿Por qué le vas a hacer el chocolatazo? Alguien me mandó un mensaje, supuestamente que era su, su novia antes, porque ella fue viuda y hace como unos tres años que le mataron a su esposo. Cuatro años, cuatro años. O sea, le mataron al esposo, después de eso ella tiene un novio y es el hombre que crees que te está llamando a ti, ese exnovio. Ajá, exacto. Él te llama para amenazarte y te dice que es mujer de él. ¿Cuántos mensajes te ha mandado? No, pues ya me han mandado como unas tres, cuatro veces mensajes y yo le marco a ese número del mensaje y nunca me contestan. ¿Y qué es exactamente lo que te escribe ese hombre cuando te manda los mensajes? No, dice, no, dice, p***o, dice, te voy a matar, hijo de tu. Madre, que la de madre, de c e a fue mi vieja, de si ahora que salí, de c i ya te voy a buscar. Yo pienso que estuvo en la cárcel, güey, ese、wow. y salió, y, y esos, esos son los mensajes que me ha mandado así. ¿Y Marina qué dice de esto? No, pues ella dice que no es cierto, ella me lo niega que no es cierto, por eso quiero hacer esto. Pero el hombre dice lo contrario y que te va a matar. Ajá, dice que era su vieja y que. Pues que yo me la, la, la llevé como, como que la obligué a que se fuera conmigo. Bueno, a ver, ahí le estamos marcando. Vamos a ver si Marina, si tiene a otro o no. Vamos a ver si te manda los chocolates a ti o se los manda a otro, Armando. ¿Sí, bueno? Sí, bueno, con Marina, por favor. ¿Quién habla? Mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates. ¿Eres tú, Marina? Sí. ¿Sí? Bien, Marina. Bueno, mira, no te quito mucho tu tiempo. No sé si tú estás casada, tienes novio, algún chico que te guste o alguien especial. Nosotros tenemos una promoción donde le mandamos chocolates a alguna persona especial que tú tengas, Marina. Tú no tienes que pagar nada ni la persona que recibe los chocolates, es solo una promoción. No sé si tú tienes alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos. Ah, ok, No, ahorita no, gracias. De nada, Marina, entonces no tienes a nadie. No, no, no, no. ¿No tienes pareja a nadie especial? No, así está bien, gracias. Los podemos enviar igual a algún amigo, algún compañero de trabajo. No. ¿Tampoco tienes un amigo especial? No, no, no, no. O sea que nada, nada. ¿Y tú qué tienes que ver con Armando?、Uh, no, no, no no tiene nada que ver. ¿No conoces a Armando? No. Bueno, él aquí lo tengo, él estuvo escuchando la llamada. Armando dice Marina que no te conoce. ¿De veras, Marina, no me conoces? q u é pues. ¿Eh? ¿Qué p a s a p o r qué estás marcando así? ¿Por qué no me los mandates a mí? ¿Cómo voy a estarles diciendo s í Si yo no sé ni qué onda. Oye, a ti, Armando, te están llamando para amenazarte, ¿no? Sí, sí, es lo que te digo. Por eso traté de hacer eso. No sé. Pues, ¿Qué es lo que te dicen en los mensajes de texto? Como que acaba de salir de la cárcel y me dice que, que me va a matar, que me va a hacer pedazos, que me va a buscar y que me voy a acordar de él y que pues, me mienta a la madre. Que no sé qué t a n t o s me dicen. Me imagino que te da miedo, ¿no? Pues sí, pero. Y te digo, es marcado al número de ese mensaje y nunca contestan. Siempre está apagado, está apagado. Yo creo que me manda el mensaje y lo apaga el teléfono. A ver, ya tenemos el número de donde te m a n d a los mensajes. Ahorita vamos a marcarle, ¿no? Oye, Marina, ¿tú has tenido un novio antes de aquí de Armando? No, ya le dije a mi esposo, porque Armando es mi esposo. Yo ya le dije que yo no tengo a nadie. El único que, pues, yo fui casada y mi esposo falleció. Y bueno, el papá de mis hijos falleció, lo mataron. Entonces, yo, aparte de, de Armando y aparte de mi, que fue mi esposo, no, no tengo a nadie. O sea, ¿qué puede ser? Una persona que está obsesionada contigo y que tú ni sabes quién es. Me están no, amenazando、sí. y fuerte, te digo. a v e r a n t e s de marcar el número de donde te están amenazando,、eh, dime la verdad, Marina. Si no hay nadie, ¿quién tú crees que puede ser que esté amenazando a tu esposo? Yo siento que más que nada es su familia de él, porque él tiene a su esposa y tiene sus hijas. Entonces yo siento. Que viene más por ahí, porque ya una vez me estuvo mensajeando una señora que se llamaba Marina García en el Face. Entonces me, me lo reclamó y me empezó a decir que, pues, que ya me había dejado las puras obras y que lo que él le hizo, que le prometió no sé cuántas cosas, que se las iba a pagar muy caro. O sea, la ex esposa te dijo: te voy a dejar ahí las obras. Sí. Dice, es que a ti tampoco te va a Nadie va a te cumplir lo que a ti te prometió. Le digo, es que a mí nada me prometió. No, dice, pero bueno, yo ya lo disfruté en su momento y que no le digo, bueno, entonces de qué mueren los ardidos, le digo, de qué de. O sea, que puede ser que de ahí vengan las amenazas y está buscando que tú lo dejes. Ajá, es lo que me imagino. ¿Y qué tipo de mensajes de texto te mandaba ella? Que Armando era un poco hombre, que bueno, lo empecé a insultar, ¿no? Que no valía la pena, porque yo sé con la persona que me fui, que tiene una vida, tiene sus hijas, tiene su familia. Armando, ¿tú crees que tu ex es quien está ahí metida con esas t amenazas? No, a ella no, no creo, no, porque pues te digo, v i e n viene con. No viene sola, viene con mis hijas, pues, a visitarme, porque. Hace un año me operaron del de, corazón y hace tres meses de un riñón. Oye, con razón te dijo que te habían dejado las puras obras tú, Marina, s í es cierto. Pues s、sí, o así es. Así es. Pues sí. Te lo mandó sin corazón, sin riñón, te va a llegar sin tripas y sin patas. s e lo acabó por completo. No, ese、eh, eh, fue el problema de, de Marina, porque pues ella me lo rompió. Yo estaba bien. ¿Lo madrías de Marina? No, que yo no tengo nada que ver en enfermedades. A ver, vamos a marcar el número de donde te están amenazando de muerte. Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Oye, pero si no te contestan, entonces, ¿cómo es que platicas con ellos por texto? ¿Qué te escriben? ¿Qué les, qué les mandas tú? Pues sí, porque.、Eh... Me contesta lo que yo le contesto. Cuando ellos te insultan y te amenazan de muerte, ¿qué les contestas tú? Pues insultándolos igualmente como ellos. ¿Qué les contestas? No, pues que, que yo también tengo este, Que tengo amigos de, de, como de, los, estos, de los Z, algo así, para amenazarlos también. <risa> para ver qué o n dar. Y, y, y ellos me contestan igual. Pues no sé cómo, cómo agarraron mi número, cómo me llegó ahí. Oye, pero también a tu esposa, a tu ex mujer o alguien le está, la está amenazando y todo, ¿no? Le está diciendo cosas. Pues nomás le dicen que, pues, que yo ando con alguien más. La ponen a alguien, yo creo, o no sé, pero, pero no es amenaza. Nada más le dicen que, pues, que, yo era, que yo era de ellas y que no sé qué onda. ¿Y tienes tú a otra o no? Y, pues ella sabe que no hay nada de afuera. No, pues ahí, ahí sigue les marcando, mándale tú un mensaje a ver qué onda. qué... Me preocupa esa cosa. <risas> pues eso está muy raro, ¿eh? No sé qué piensa el público, pero, a ver, tú no andas con nadie, no lo has engañado, nunca has tenido a nadie. Puede ser que sea su familia de él, pero él dice que tampoco. No, o sea, yo ya le hablé con la verdad. Yo siempre le cuento, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y él a veces no me cree. Le digo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Le digo, yo siempre, siempre le estoy contando lo que yo hago, lo que voy a hacer, dónde voy, con quién voy. Él sabe. De todos mis movimientos y de d o n d e estoy trabajando, le marco. Sabes que estoy aquí trabajando. Él me ha visto que estoy trabajando. Entonces, yo no entiendo sus celos o sea, o su desconfianza.